Glorifica a Allah. Y él es el poderoso, el sabio. Huwal ladhi akhrajal ladhin kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim li awwali al-hashr. Ma dhanantu an yakhruju wa dhan اننهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب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 y en la otra, recibirán el castigo del fuego. Y si Dios abre la palabra, ni el alguien puede capaz de encontrar Dios.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 ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذل قربا واليتامى والمساكين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 Wattaku allaha inna allaha shadeedul al-iqab. Todo lo que Allah haya concedido a su mensajero como botín procedente de ciudades y pueblos conquistados, sin que hayan tenido que combatir, es para la causa de Allah, para su mensajero, para sus parientes cercanos, para los huérfanos, para los pobres, para los pobres,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 وَالَّذِينَ تَبَنَّوُا الدِّين وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا 15. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 16. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون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 esos serán los auténticos triunfadores. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا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 No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Oh Señor, ciertamente, Tú eres compasivo y misericordioso. ¿No se ve a los que nos confundan y dicen a sus hermanos, los que confían de los que el kitab se leen, si se leen, no se leen, no se leen. LA'IN UKHRIJETUM LANAKHRUJAN MA'AKUM WA LA NUTI'U FIKUM AHADAN ABADA WA IN QUUTILTUM LANANSURANNAKUM WA IN QUUTILTUM LANANSURANNAKUM WALLAHU YASHHADU INNAHUM LAKADHIBUN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 La in ukhrijuu la yakhrujuuna ma'ahum, wa la in qutilu la yansurunahum, wa la in nasaruhum la yuvallunna al adbara, thumma la yansarun. Si son expulsados, no saldrán con ellos. Y si son atacados,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 ustedes creyentes causan más temor en sus corazones que alá eso es porque son gentes que no entienden la yقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باءسهم بينهم شديد tasabuhum jamian wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la yaqilun los judíos no los combatirán unidos a no ser que lo hagan desde sólidas fortalezas otros muros donde puedan ocultarse entre ellos hay una fuerte enemistad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 que como ellos rechazaron la verdad, sufrieron las consecuencias de sus acciones y tendrán en la otra vida un castigo doloroso. Como como el shaytani, cuando le dijo a la humanidad, cuando le dijo a la humanidad, cuando le dijo a la humanidad,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 ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملوا او كريينتس تيمان الله cumpliendo sus mandatos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 Aulaikahumul fasiqoon Y no sean como quienes se olvidaron de Allah Y el hizo entonces que se olvidaran de si sí mismos al no realizar buenas obras Esos son los rebeldes La yastaví ashabu al-naari wa ashabu al-janna Ashabu al-janna tihumu al-fa'izun No pueden compararse los habitantes del fuego con los habitantes del paraíso. Los habitantes del paraíso serán los vencedores. 11. L'o anzalna hatha l'qur'an ala jabal l'raeitahu khash'an mutasaddi'an min khashyat illah 12. Wotilka l'amthal nadribuha linnas l'alhum yetafakkarun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 Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahadati huwa ar-rahmanur rahim El es Allah. La unica divinidad verdadera que merece ser adorada. El es el conocedor absoluto del ghaib y de lo manifiesto. El es el clemente el misericordioso huwallahu alladhi la ilaha illa huwa almalikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun alaysa aula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 Yusabbichu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al azizu al hakeem El es Allah, el único creador quien crea todo de la nada y da forma que quiere a su creación a el solo pertenecen los nombres y los atributos mas sublimes